Para nosotros es una gran esperanza como montereyo de que este hospital pueda funcionar. Se está haciendo todos los trámites, se están haciendo todas las gestiones por parte de la gobernación, porque este es un tercer nivel que le corresponde a la competencia a la gobernación y que tiene que está bajo contrato con el gobierno nacional. Es por eso de que para esperamos que lo más antes posible se puedan ir terminando y haciendo los trámites que sean correspondientes para que este hospital funcione para que nosotros los monterreganos también podamos tener este una posibilidad de atención si se requiere en su momento pero algo algo claro que tenemos que tener es de que si ahorita presentase alguna algún problema de atención tenemos nosotros este instalando cierta cierta capacidad y si no acabamos de tener el compromiso de la gobernación de que todas aquellas personas van a ser trasladados a los hospitales de, de segundo nivel de eh, la, la ciudad de Santa Cruz que están siendo habilitadas y pautada por la gobernación. En el tema de los residuos básico, bueno, municipal aportaría también para que de una vez habilite este. Mira, nosotros siempre hemos estado colaborando a esta empresa, incluso parte de los accesos que nos cuestan bastantes recursos y la estamos haciendo como gobierno municipal, estamos viendo las, las líneas y niveles, estamos viendo demasiadas cosas, pero hay proyectos como es el alcantarillado, de que es un proyecto que a más largo plazo de recurso mucho más grande, entonces tenemos que ver cómo se va a ir trabajando, pero lo que más tiene que tener la población es de que vamos a hacer las gestiones que sean correspondientes y a su, y a su momento se puede hablar ya de una posible fecha para la habilitación del petaro hasta el momento se desconoce mire se hicieron en reuniones internas se dijeron algunas algunas fechas pero todo eso depende de la de la agilidad que pueda tenerse dentro de lo que es el, los trámites con el gobierno nacional